Hola, buenos días. Hola, bueno, pues fiesta este fin de semana y por todo lo alto en Amurrio, ¿verdad? Pues sí, por todo lo alto. Eh, bueno, es la fiesta de la Escuela Pública Vasca y bueno, siempre decimos ¿no? que nuestro objetivo fundamental es juntar a toda la comunidad educativa que trabajan bastante a lo largo de todo el curso para sacar de adelante nuestras escuelas y a nuestras hijas e hijos espero eh, que al mismo tiempo mostramos lo que es la Escuela Pública Vasca Entonces, bueno, la verdad es que se prepara con mucho interés eh, Es de agradecer todo el trabajo que han hecho las escuelas de la zona para, para preparar la fiesta Y nada, pues empezamos la verdad el sábado a última hora ya con un concierto Y el domingo pues a tope todo el día a celebrar la fiesta Sí uh -huh. Sí, sí, porque hay numerosas actividades y como dices, desde el sábado y ya para abrir un poco la, lo que será la fiesta de, del domingo. Bueno, todos esos actos que se han presentado esta mañana a las 12 en la Casa del Cordón en Gasteiz, han estado precisamente la presidenta en Escola, está también eh, la viceconsejera de Educación, ha estado gente de Amurrio también, ¿no? Porque, sí, para... han estado representantes de la Palabra de Amurrio, mm. también de La Vital, eh, bueno, la verdad es que Yo creo que la característica más importante de nuestra fiesta y por eso el tipo de actividades que hacemos son absolutamente diversos, pues desde payasos, infantiles, parques, pues hasta conciertos de jóvenes y, y bueno, pues eh, tipos de teatro y bailes que los que puede participar toda la familia, eh, es porque es una fiesta pues, típicamente familiar, diría yo, pero en el amplio sentido de la palabra, ¿eh? es decir… Eh, nuestra fiesta es muy habitual encontrar pues, de niños y niñas muy pequeños con sus aitas ya más casi agarrados de la mano hasta los que ya se escapan a los 10 o 12 años y ya quieren ir a cada una de las zonas para ver lo que ya han mirado en el programa y ellos ya están interesados pues en el petisú o estos payasos o el graffiti o una cosa de hip hop ...en fin, cada uno según sus intereses ¿no?... ...pero como es una fiesta en un ambiente habitualmente que se desarrolla pues muy tranquilo... eso ...es un buen espacio para que vengan también las zamamas, los haitites... ...en fin, todas estas personas de la familia que como cuando nos juntamos es una comida familiar ¿no?... ...amplia... ...y la verdad es que hay espacio para todos ellos... ...y además hay espacios muy diversos... ¿eh? Mm. ...que además de conocer lo que somos nosotros pues hay también oportunidad de conocer otras culturas que están muy cercanas a nosotros ¿no? Ajá. entonces esto le da una característica yo creo que singular a la fiesta que hacemos a la, a la pública Sí, sí, sí, bueno quizás eh, cuando ya vaya, se vaya acercando la, el día entraremos más en detalle de, de en todos los actos y actividades, pero si nos podrías dar un, un escueto resumen de cómo, cómo se va a desarrollar va a haber diferentes áreas, me comentabas diferentes actos durante la jornada del sábado, ya comenzamos con ese concierto que comentabas pero después a lo largo del domingo supongo que se presentarán, se plantearán diferentes actividades en diferentes puntos, ¿verdad? Sí, eh, bueno, yo lo primero que sí quiero es decir a todo el mundo que como va a ser un tiempo estupendo, estoy segura que se va a acercar muchísima gente, que aprovechen por favor eh, el transporte público, se ha hablado ya con trenes eh, y demás, para que bueno, se puedan acercar de una forma cómoda, ¿Eh? y al mismo tiempo, pues bueno, no tengamos que mover los coches y estamos con una economía sostenible y vamos a, a, en ese sentido, ayudar también al medioambiente, ¿no? Eh, bueno, como decías, efectivamente, va a haber como siete zonas diferentes en las que vamos a poder encontrar desde actividades un poco que van a ser de deporte, actividades absolutamente culturales, eh, actividades muy vinculadas nuestra cultura, el folclore, la danza y bueno, pues eh, y también eh, bueno, por supuesto, los niños y niñas pequeños son de niños de la fiesta porque tienen muchísimas cosas para ellos, pero pues bueno, empezamos con concierto el sábado por la tarde y terminamos también con una romería típica, a las esas romerías a las que hemos ido, yo creo que casi todos y todas, ¿no? Desde que somos pequeños hasta ya bien jóvenes. Eh, y seguido habrá nuevamente otro concierto entonces eh, la actividad es muy variada ¿eh? y como digo pero al mismo tiempo que hay diferentes zonas eh, lo bueno que tiene a Murrio, Es que es muy fácil de ir de un sitio a otro, con lo cual la gente se va a encontrar porque nada anda un poquito y inmediatamente se encuentra con una actividad y vuelve anda otro poquito y se encuentra otra vez con otra actividad, ¿no? y con un programa bien desarrollado que lo van a tener en sus manos y muy bien explicado en cada uno de los espacios, vamos, no va a haber ningún problema para que todo el mundo pueda disfrutar de todo el día. Uh -huh. Bueno, pues... Bueno, eh... Quiero decir también que va a haber comedor con paella que se va a poder comprar, o sea que... Eh, bueno, yo creo que está todo bastante bien pensado para que de, vamos, el menos problema bueno posible a aquellas familias que vayan en grupos grandes. Sí, sí. Bueno, pues para pasar un día en familia, como dice eh, nuestra interlocutora, que aprovechen la circunstancia de que va a ser un tiempo espléndido y, y bueno, pues que Amurrio lo merece, ¿no? En el sitio, en fin, aquellos que vengan de fuera seguro que lo van a disfrutar y los de casa pues lo tienen más cerquita, ¿no? Fiesta sí, sí, sí. por todo lo alto para... Sí, sí, que aproveche a la gente para venir a conocer Amurrio, que la verdad es que el entorno merece pena absolutamente. Claro que sí. Bueno, pues esta decimoprimera edición de la fiesta de la Escuela Pública Vasca... Es la 19 Vas edición ya. 19 edición, sí, sí, decimoprimera, que no sé, lo he dicho, eh, edición sí, de sí, la fiesta sí. pública vasca, que sí. se celebra este domingo en Amurrio, así que aprovechen eh, esa posibilidad y aprovechen también la fiesta para celebrarlo en familia, como... Apunta Ana Izaguirre, que es la coordinadora de IG, que ha estado con nosotros unos minutos. Ana, pues muchísimas gracias, que sea un éxito la fiesta y por allí nos vemos. Pues nada, allí nos vemos el domingo. Es que ricasco. Vale, es que ricasco soy, bye. Agur. Agur.